es el reto de dar a conocer el mejor recurso en la ciudad de Costa Rica, si no que es el departamento de San José, que tiene una la... gran diversidad cultural que representa ¿Conocen por ahora algunas sin funcionadas de lo que va a ser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 de quins? sonido Fins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 Entonces. y para poner música para poner música y así y así tengo la prueba de sonido y me tengo un celular y Fernando no me escucha y Alejo que está ya tampoco um when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 Thank you. y Thank yeah. <laughs> you. ¿Quién es me...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 Thank <laughs>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 a mentira, eso está cortito. Ay, no, increíble, esa Y con esa ferrotera hay que volver. ¿Cómo era ese cañito? Okay. El juguete. Mándole la foto a la grieta de la carretera, claro, recién hecha, ya les quedo mal per se. Aunteró a player a player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 <laughs> Apenas me into a wadell and playing. <laughs> treia soy yo yo soy tierra. yo soy yo, yo soy agua. Sí, estás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 Encuentro aprovecha la prevencia de la nueva familia Sarsis Galaxi en el 21 y todos sus beneficios al sacrificio de se van a obtener de interés pagando su tarjeta en la autonomía. ¡Hombre ya! Cocinen tranquilos, en la casa los no, salvo yo Encuentren su lado, platos salvo con desengrasantes para limpiar sus platos y mar a un superprecio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 el paciente se siente un poco de distancia de lo no que quiere. lo que ignorar la sensibilidad. Yo recomiendo simplemente que su diente actúa dentro del diente y va un albillo y una no memoria la calidad de Veo los resultados en mi paciente y en mi caso, la su diente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 Bajó la cabeza el viejo y acariciando al muchacho. Dice, tiene razón mi... ¿Es mi... o será un reto demasiado Bueno, pues para, nosotros, un... ¿Qué pasó, bueno, para sí, señor, estamos transmitiendo del Departamento del Curumayo, el EPCR Eire Morjera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 Huellas, barrio visibilidad publicaciones porción en la cabala cultural municipio tercera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 que sea al oculio Entonces ha sido de, ¿sí? y pues agradezco por estar ahí, Ahora si bien, el rey? Estás? En sí que con manera de darles datos acá escuela de en primer lugar, desde el día día de la verdad sin un día con la seguridad de energía y de seguridad, que están los pacientes y de seguridad, y pues en el tiempo que hemos compartido este mes de taller,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 ya que, que es YAN, y... Y agradecerles a todas el espacio días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 esta semana va a venir la sorpresa. Gracias. Ya tenemos todo. Eh. Para cumplir con lo que viene, con la gente que está aquí, eh, que ahora vi que era de allá de Copacabana, escucharles. Ella es la capacidad de un para volar. Es que era llevar una. Yo te he sido muy bonita, eh, soy se tenían eh pues contaban con participaciones de madera quadáticos... de gris. Tenían lograr suerte, pensamos en esta que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 y a dar sin recibir eh, me ha sido una actividad profesional y personal porque en fin pues, para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 Para eso, eh, nos acompañan cinco mujeres, a las cuales vamos a presentar rápidamente. Personas que tienen no una preguntita, antes de que finalicemos, si es, han hecho alguna actividad ya concretas eh, y, en segunda instancia, otra pregunta, si, ¿sí, digamos, más en mujeres si están interesadas de participar en este proyecto, ¿cómo lo pueden hacer? Eh, sí, estamos en eso.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 que se animen, que las mujeres sí podemos lograr hacerlo. Muchas gracias. Eso sí. Sí, sí. ¿Cuántos sí, sí, sí, sí. animan a darme sí, sí. unos momentitos de narración? Sí, sí. Ay, qué no, bueno. No está ¿Para eso? ¿Cómo está? ¿Ya? ¿Cómo ayer? Sí, es más importante. Ah, ¿dónde está yo? Eh, está en el bosque. Bueno, vámonos eh, eh, con un poquito de música. Vámonos, Alejandra, con un poco de música mientras mientras eh, la compañera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 ¿Hay grupo? ¿Hay grupo? grupo? ¿Hay grupo? ¿Hay grupo? ¿Ya? ¿El tele? Frente, mira, tómalo de aquí. ¿Ya? ¿Apagá ¿Todo? todo? ¿No lo no, compartimos? No, ¿no? ¿Ya? Ve?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 <muchas> me quitó mi razón si no te no sé qué era lo que ha pasado, que era que me pasó. Quizá todo ni malo. Sabía que ha sido, me viví, me quedé conmigo. Y por qué siempre me ha sido, me voy a llorar. Y va ser lo que sentí, porque siento amor.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 pues yo os right ahora que me dices tú me das tanto de jardín poder poquito del pues mal mundo mi nativa lo que es la gente no se mira tan a veces no y y jurando todo el futuro para que yo lo corto la gente no sabe sobrevivir estamos en punto ahora que el recuerdo te digo que yo se van a hacer a mí con tú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 So you are ra Thank you. Thank mm -hmm. you. tomorrow <laughs> tomorrow algo así, pero pues realmente se necesita que la experiencia enseñe, no en español porque ellos no son españoles. Vienen de vida. Ellos, ellos, ellos, ellos, ellos. Entonces, la secundaria de Cádiz. Desde hace años, es cierto. Entonces allá es esa y pues se colgen con el de, En todas las, las, las, las que allá se La mayoría de gente estudió pues en con torno en la, UPM, en, la, nacional, en, la UPM, en el UPV se con sus intérpretes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 ¿Tiene eh, una propuesta o alguna idea concreta que haya que ver con este tema de la diversidad? ¿Por qué? Pues ahorita, digamos que el movimiento está muy inclinante, el movimiento de las hortas como tal muy influyente, entonces pues apenas eh, se comienzan a movilizar, apenas nos estamos haciendo como un poquito partícipes de todo eso, también fueron como las compañeras que las invitaron, porque realmente eh, la mayoría de adultos, las hordas siempre están excluidas claro entonces que es esto es muy incipiente pero la idea seguir trabajando con ellas, seguirnos movilizando porque ellas también comparten nuestros mismos ideales, todo el tiempo, claro que pues sí Andrea, muchas gracias soy de Radio TV ¿Sí? ¡Bravo! ¡La política que no lo ¡Aquí va a ser! ¡Va a ser! ¡Va a ser! ¡Va a ser! ¡Toma! ¡Escucha! ¡Puebla ¡Toma! ¡Escucha! ¡Puebla su capucha! ¡Toma! ¡Escucha! ¡Toma! ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Viva la piscolera! ¡Escucha! ¡Oh! su hija es feminista muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias qué es lo mide desnude de convertirse de de de de no. en el No, no, no, no! Saltem per el la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 como la... estamos en un recuerdo para la radio ¡Ay! ¿Qué dice la onda más descontrolada? La que siempre se manifiesta, la que no falta Bien, bien de i sí. no. entre no. no. Huh? La uh -huh. a ve Sí, que sí. ¿Qué bien? Bien. Y sí, te pues ya sale yo todas. de palomos? Así ah, que Palomis, ¿sí? Sí, Palomis, eh. yo, de palomo mucho, de palomo, ¿verdad? no sé qué se llama. Sí. Ah, ahí Pues ya ya se le hizo los pasos pero no. ¿Qué qué aplicación es? Eh, okay, para transmitir online, ¿cómo era? Ya no sé era qué veré. Perfecto. Okay, usted la no porque hay de tener transmisión. un par ah quiso compartir la la okay. es que sí. <tose> <tose> de no sé què la setmana es sí, no Daniel. Hola Daniel. 기�ерхspeَمَ uc¨em kasih place cms.HI throughcard venya eenku Yoz dan de.....girlishakecew jaap en uc x On deiva un respecte. La ¿Pero Género no hay que seguir? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ya, debemos. las cosas, sí, a, a primer grado. Sí, audio. color roja. de del tiempo Eh? Eh? Ready. ¿Te le correo? Contraseña no Iniciar ¿Se Sección Oh my God Oh E primeiro o